Candidato a diputado. Ay, llegaron como seis lola aquí afuera. No, ¿Me el me Príncipe、diga? William. m、oh, o、claro. No me diga. Don Rullero Cosi, ¿cómo está, don Rullero? Buenas tardes, bienvenido a la carnaval. Bien, pues Sandro, Yanni. ¿Qué que, tal? Qué bueno estar aquí de vuelta porque habíamos estado por teléfono. Soy hermana. Y la señora no lo dejaba. o n t e n í a legatos. No, no、ah, y no e n la、legatos. casa. Para hacer la diferencia, ¿O ¿usted es abogado por lo demás?、Pues? Sí, no, es, que, es, que, es que, bueno, como muchos colegas saben,、eh, cuando uno tiene alegato en la corte, a veces el, el anuncio que se le llama, que es la hora en que uno le va a tocar alegar, sale muy tarde y, bueno, en definitiva, a veces uno pierde、en、mucho Santiago, tiempo. ¿En Santiago o acá? Tenía una causa en Santiago y tenía que ir a alegarla, entonces no. Eso es como ya lo último, ¿no? no. Ir a la Corte de Apelaciones. Porque... Es interesante porque con la pandemia se, se habilitó la posibilidad de alegar remotamente. Ya.、Eh, después la Corte de Valparaíso sacó un auto acordado y dijo: No, aquí todos tienen que venir presencial. Y ahora, hace alguna, algunos meses atrás, la Corte Suprema dijo: No, es un derecho de los abogados alegar remotamente. Pero ¿sabe qué pasa? Que igual、eh, es importante estar en la audiencia presencial con los ministros. Creo yo que es la mejor manera de defender los intereses de, de los que uno defiende. De los pero, representados. Pero bueno, así que, pero aquí estamos de vuelta. Harto tema. Sí, p q u e yo e s t a b a pensando, qué triste, qué triste la violencia en los estadios. Sí. Qué triste porque, porque lo hemos comentado otras veces. Yo, la, la semana pasada, no lo, no lo hablamos por teléfono, pero, pero fui a ver al Audax, ¿eh? como era feriado,、ya. me pegué el pique, llevé a mis niños al estadio la f l o r í a Eh, extraordinario, po, ¿ah? da gusto ir al fútbol con la familia. Un, un, un, un espectáculo pacífico, bonito, golazo del Leo Valencia. ¿ah? Y, y clasificamos ahora las semifinales de la Copa Chile. Así que muy contento. Pero qué contraste cuando suceden estas cosas, como lo que ocurrió、eh, acá en Viña. Viola de ayer en el Causal.、Sí, pues, y terrible, terrible. Y es lamentable. Yo creo que parte de las propuestas presidenciales tienen que hacerse cargo del problema de la violencia en los estadios. Uno, por compromiso con el deporte y con el fútbol. Pero dos, porque sabemos lo que se esconde detrás de estas barras bravas. Si sabemos lo、Manto、que hay.、Lumpen. Hay mucho narcotráfico, son los mismos grupos que para el estallido del 2019、Qué、salieron a quemarlo todo.、Sí. ¿Ah? Eh, y sabemos que son al final del día instrumentos del crimen organizado en muchos casos. Cuando uno ve. Eh, eh, en un barrio, en, cualque, en una calle, rayado, ¿ah? no voy a decir equipos para no, pa no estigmatizar, pero aparece de repente la marca, algún equipo, no necesariamente es por la pasión del fútbol, a veces es solamente control territorial de las pandillas y de los grupos de narcotráfico. Miren, se rulleron las fotos que me envía un amigo nuestro que nos está escuchando en el 8, asaltado ahí en Reñaca Costa ayer. mire no, Tapado terrible, la, la cara, i n c e n d i a n d o e l estadio, m i r e Toda la solidaridad con quienes estaban en el estadio Sausalito ayer porque es dramático. Y hoy día en la tarde voy al estadio a ver la cantidad de butacas que nos quemaron.、Eh, claro, aquí mire n la verdad, las cosas que hay seguro, pero que te vengan a quemar el estadio y que después tiene que venir un proceso de recuperar dinero, comprar las butacas. Entonces es un tema de, de hoy para mañana. Entonces es lamentable. Después, cuando, porque como concejal, lógicamente uno tiene que resguardar lo, los intereses municipales. Y a mí, si en algún momento me pregunto, porque esto no pasa por consejo, ustedes. Ah, tiene, puede saberlo y a la señora e l c a b a l l e r o auditor también. Pero yo voy a esperar que no se preste más el estadio, m e n o a estos equipos que vienen a vandalizarlo, pues, don, don Rullero. Bueno, es una facultad que tienen los alcaldes、mm. ¿sí? y es una facultad que también tiene el gobierno regional. ¿sí? Cuando hay un espectáculo que puede ser peligroso, como ha sucedido otras veces también en la región metropolitana, se p u e d e establecer limitaciones. Entonces, es importante que las autoridades a veces tomen estas decisiones, que son difíciles. ¿Ah? Nadie quiere tener que prohibir、eh, el arriendo de un estadio para este tipo de eventos, pero lamentablemente hoy día la realidad se impone. ¿Ah? No se y... le pasó al Wanderito, que es vecino nuestro, y el Wander está haciendo de local en Quillota. Pero sí se le pasa a Colo Colo, que tiene barras bravas, y nos deja así el estadio. Para que vea. Lamentable. Hoy día en Viña del Mar, no sé qué temas vamos a conversar, don Rullero.、No, d e le qué gustó? Ayer la cuenta、no, pública, h a y t a n t o s t e m a s O sea,、temas. hay muchas cosas que conversar. Yo, yo, yo quería traer dos temas nomás.、Eh, la, la semana pasada, t u v i m o s el día viernes, acompañé al diputado Andrés Longton. Ya. Fuimos al Ministerio de Transporte,、eh, acompañando en una reunión con Aceval. ¿eh? Ya. Que representa ¿no a, los, sí. a los usuarios de ascensores de Valparaíso. Y fue una reunión bien interesante, y yo creo que nobleza obliga a agradecer la buena disposición del ministro de Transporte,、eh, porque fíjese que este no es un asunto de su cartera. ¿ah? El caso de los ascensores de Valparaíso es una maraña burocrática, porque los ascensores. Perte pertenecen, algunos, ¿no? claro. ¿Pertenecen una parte sí,、bueno. al gobierno regional, ¿Y la otra, otra parte a la municipalidad? El gobierno regional delega en la municipalidad su administración y operación, pero las mantenciones dependen ¿Eh? del MOP.、Ajá. Pero, <risa> del Ministerio de Obras pero Públicas. no siendo suficiente todo esto, los ascensores son un medio de transporte.、Uh -huh. Y por eso nosotros fuimos a conversar con el ministro de Transporte y se agradece la buena disposición.、Eh, porque se nos aclararon varias, varias, varias dudas,、eh, porque yo creo que es una preocupación de todos los porteños: ¿qué sucede con esto? Y aquí se mezclan dos cosas. Uno,、eh, la dimensión patrimonial y turística que tienen los ascensores y que tiene que ser equilibrada con su funcionalidad como medio de transporte. O sea. Todavía hay gente que utiliza、eh, los ascensores de Valparaíso para acercarse a, a sus casas,、eh, para ir al trabajo, hacer sus trámites,、mm. y eso no se puede perder de vista. No es solamente patrimonio de, de, de los turistas o de los extranjeros que a veces visitan el puerto.、Eh, lo que se nos transmitió, y que es importante, que sí tenemos que generar una reflexión a nivel cultural. De compatibilizar estas dos dimensiones porque hoy día la dimensión patrimonial se come todo. ¿Mm? ¿Y en qué sentido? De que el Consejo de Monumentos Nacionales eleva tanto el estándar para las licitaciones de la mantención de los ascensores que por eso es que llevamos varias licitaciones desiertas.、Claro. ¿eh? Y por eso los ascensores, varios de ellos están abandonados. El,、mm. el ascensor de artillería es el icono, el triste icono de toda esta realidad,、eh, absolutamente abandonado. Y. y, y Y, ¿Y por qué? Porque b、bueno, u el n o e estándar que impone el Consejo de Monumentos Nacionales es tan alto que、eh, las mantenciones son carísimas, hay que mandar a, a pedir repuestos a Europa, porque algunos repuestos son del no año de l año. a u c Entonces, ahí tenemos que generar una discusión. ¿eh? ¿Vale la pena?、Y、yo hago la pregunta, yo creo que sí, pero ¿vale la pena perder un poco en términos patrimoniales, pero ganar en términos de transporte, de operatividad, de funcionalidad? Yo creo que sí. ¿Qué、yo、propone usted?、Sí. En el sentido de que, de que algunas de las m a n t e n c i o n e s algunas de, la, de, de las instalaciones electromecánicas de los ascensores, tenemos que renovarlas con, con que equipos nuevos. Equipos sí, nuevos, estamos en el siglo XXI. Y que puedan tener la capacidad de tener una correcta m a n t e n c i ó n y puedan tener un correcto funcionamiento. Exactamente. Por demás. Y, y, y es más barato. Es más barato. Hoy día es, esto es, un, es un, un saco con un hoyo en el fondo. O sea,、sí. le metemos y le metemos plata en m a n t e n c i o n e s y los ascensores. Se vuelven a echar a perder porque, bueno, porque son antiguos. Entonces,、mm. tenemos que generar esa, esa conversación. En términos de transporte, es muy importante、eh, que se les incorpore en la integración tarifaria. Y ahí hubo compromisos del lado de la autoridad y eso es muy bueno, porque lo lógico es que dentro de la, de la integración tarifaria, en la próxima licitación de los microbuses, la persona que, esperemos en el futuro, va a tener su tarjeta,、sí. ¿ah? que se va a subir al, al merval, l、sí, a ¿ah? eh. Que después、sí. se va a bajar, se va a subir una micro con la、sí. misma tarjeta.、Sí. Después se puede subir también a un ascensor. Una、ah, combinación、bueno. ascensor-bus-metro, digamos. Claro, claro. Ahora, lo que falta ahí también, ojo, incorporar a los colectivos. Hay que incorporar、ah, a los también, colectivos. Si son parte de la m o c i ó n Hoy día no, no está claro si se van a incorporar. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos en materia de transporte. Para Valparaíso, pero también para, para Viña del Mar. Oye,、eh, entonces estuvo con él, conversamos con r u g、sí. g e r o Cosi, señoras y señores,、eh, candidato a diputado por el distrito número 7. Se reunió con el ministro de Transporte junto al, diputado Andrés, junto o sea, al diputado Andrés Longton. Junto al diputado Andrés Longton. ¿Va a senador el diputado? Claro, ¿no? pues está haciendo, sí, un, haciendo muy buena pega. Lo vi por acá. Sí, viene toda la semana、sí. a entre... l diputado. Bueno, y fue con don Andrés Lonton a reunirse con el ministro.、Sí. y De 1883 están los ascensores. De los 31, 22 están operativos. No, no, no, ¿no? Son, ¿no? operativos. No,、ah. menos, porque ¿cuántos fuentes hoy día están funcionando? ¿Cuántos ascensores? No tengo, tengo entendido. l dato aquí es exactamente lo que se ve en el caso de que es menos de la mitad.、Sí. Menos, menos de, de la mitad, mitad. Sí, son sí, 31. Sí. ¿Vamos a pedir información? Son 16 ascensores, según tengo entendido. Ok.、Eh, y, y, y 9 de ellos son del gobierno regional, el resto ¿Ya? son municipales. Y, la, y, y aquí Yanni está confirmando el dato duro. Según, según la inteligencia artificial entregada por la información de Google, hay 22 ascensores. Hoy día. De esos 22, 5、ya. están operativos. 5、eh, y son considerados、bueno, uno de los principales、operativo. atractivos. Pero claro,、no、eran, yo tenía el número 5, 8, no más que eso. Hoy día son los ascensores operativos en o r m e a n s o r e s Y son 22. Ha,、claro. habla, habla por lo menos de, de 22、sí. eh, ascensores.、Okay. Algunos、Ahí. son más,、eh, más icónicos, No、eh, históricos que otros. Sí.、Eh, pero. Del grueso, digamos, hoy día solo cinco son los que están、no、operativos. Operativos, Correcto. Y no sabemos hasta、wow. cuándo, porque、eh, ni Dios lo quiera, alguno de ellos presenta una falla, ya lo decía Don Rullero. Es,、eh, es muy complicado hoy día poder traer un repuesto, hacer las reparaciones. Las licitaciones no van acorde, además, los recursos que、sí. necesitan hoy día las empresas me envían para poder hacer aquello. n v í a n la lista completa. Hacer a q u e i r e eran 3 Eran 31. Me lo envía Don Jorge, que era, era, trabajaba en la empresa F, e la empresa Ferrocarril del Estado.、Ya. Concepción, co eran los que. Los ascensores, 31.、Yeah. Concepción, Cordillera, Artillería. San Juan de Dios, Bellavista, El Peral. Panteón Ferroviario, Reina Victoria, Esmeralda, Rayán. Mariposa, dice Don Jorge. Florida, Artillería 2, La Cruz, Lechero, v a r ó n Larraín, Santo Domingo, Espíritu Santo, Monjas, Placeres, San Agustín, Villaseca, Merced. Ramadita, Polanco, Delicia, Las Cañas, Van Buren y él perdice. Mira, eso oye, eran, lo, eran 31. Qué buen dato para pa agradecerle. Y, y, y solamente dos cositas más de la reunión que son interesantes para los auditores. Lo primero que también se nos dijo en, en esa reunión, y apareció también en el Mercurio del Paraíso, que la licitación del MOB para la mantención del, del ascensor de artillería ya está en curso. Eso es una buena noticia, ojalá que, que, que, que avance.、Eh, y lo otro que yo encontré muy interesante. Fue que en el Ministerio del Transporte ponían el ejemplo de las barcazas en el sur de Chile,、ah. como un modelo de operación que se podría explorar,、ah, porque, porque en el sur las ¿Eh? barcazas son del MOB, pero las opera el Ministerio de l Transporte. Ah. Ah, entonces, quienes, quienes hemos viajado al sur y en los canales, hay que constantemente tomar barcazas Claro,、eh, para pasar el auto y todo Y eso es muy interesante porque al final del día el MOB tiene la expertise, tiene todo el conocimiento técnico en materia de m a n t e n c i o n e s De infraestructura, pero la operación, al servicio a los pasajeros, cumplimiento de los tiempos, tarifas que sean、eh, razonables para la, la ciudadanía, todo eso lo maneja el Ministerio de Transporte. Y, y, y, y, y se levantó el punto, y yo creo que es importante y valioso mencionarlo porque son ideas que yo creo que tenemos que, que explorar.、Eh, avanzar hacia un modelo de gestión en donde, en definitiva, Quizás tengamos que quitarle, yo no sé, yo planteo la pregunta: quitarle la, la propiedad al gobierno regional y al municipio, quizás entregársela al MOB de Fentón, dado、Muy、que、bien. es una ciudad que, que, que, que es patrimonio UNESCO、eh, y, y por lo tanto hay un interés nacional, ¿eh? Eh, pero que la operación pase al Ministerio de Transporte, porque ellos son los que tienen el conocimiento de cómo hacer buenas licitaciones. Para que tengamos ascensores funcionando y no como piezas de un museo abandonadas, que es lamentablemente la situación actual. Así que interesante reunión y, y agradecerle al Ministerio de Transporte. Con don Ruggiero Cosi, con él conversamos aquí en los estudios de la Carnaval, abogado por lo demás, señoras y señores. Y no solamente este tema nos viene a hablar, pues. Oye, no, el otro, lo otro que yo quería era enviar un saludo, a,、eh, porque el día sábado se celebra. El día del camionero. Ya, mira,、ah, mira, ya ni lo va a d e c i No, ¿sá? no. <risa> así, que, así que yo quería mandarle un gran saludo ¿Eh? a todos los empresarios、eh, del rubro, de los camiones, a los choferes de camiones, a las familias, que son muchos en la quinta región. Enviarle un especial saludo también a Iván Mateluna, el vicepresidente de Fede Quinta, con quien he estado reunido en un par de ocasiones.、Eh, y, y, y a propósito de esto. Hablar de los problemas que hoy día están sufriendo en el rubro de los, los camiones, porque, y que es una actividad muy importante para la región de Valparaíso, porque nosotros somos puerto marítimo y somos puerto terrestre. ¿ah? Claro. Somos puerto en San Antonio, en Valparaíso y en los Andes. ¿ah? Y por lo、terrestre. tanto,、eh, en la quinta región hay muchas familias、eh, involucradas directa e indirectamente al rubro camionero. Y de las cosas, obviamente, que, que siempre transmiten, y que es bueno ponerlo también en discusión, Uno, la importancia que ha tenido la ley Juan Barrio, o sea, ¿De la, se trata la, la ley? protección a, a, a los camioneros que significa sancionar especialmente el delito de robo de camiones.、Ah. Proyecto de ley que costó mucho tiempo sacar adelante. Recordemos que quienes hoy día están en el gobierno se oponían a, esta, a este proyecto de ley,、eh, y eso yo creo que es justo mencionarlo. Pero todavía quedan muchos desafíos en seguridad. El robo de camiones que, que ocurre, por ejemplo, en Puerto San Antonio, enorme. Eh, me comentaban también en alguna reunión la dificultad que existe, por ejemplo,、eh, cuando existe conocimiento de algún miembro dentro de la empresa que pudiera estar, por ejemplo, colaborando con alguna banda ¿ah, eh, de crimen organizado. Hoy día hay una enorme dificultad porque si se, si se denuncia este hecho, la empresa pierde la cobertura de la póliza del seguro. Entonces, tenemos ahí un problema reglamentario que yo creo que es importante solucionar, porque、eh, obviamente que uno entiende lo que significa、eh, económicamente el cálculo que hace de riesgo una compañía de seguro. s Y obviamente que、eh, es, es, es, es, es, es, es, es, es razonable que dentro de las exclusiones de una póliza esté ese tipo de circunstancias, cuando el robo del camión viene desde adentro de la propia empresa asegurada. Pero por otro lado. Hoy día los tiempos no están para pequeñeces. Hoy día tenemos que encontrar un equilibrio para que ese tipo de situaciones no queden en la impunidad y, de, y coloquemos incentivos a denunciar ese tipo de situaciones. ¿ah? Y yo creo que ahí hay una problemática sumamente importante. Y por último, por último、eh, algo que, que conversamos mucho en, en una reunión con Fede Quinta, con Iván Mateluna, la ley de cabotaje. ¿ah? Hoy día se está discutiendo en el Congreso la ley de cabotaje que va a permitir el transporte. Marítimo dentro de Chile va a, a eliminar una serie de trabas que yo creo que son buenas para que haya competencia en el mercado. Esto debiera traer、eh, menores costos, pero hay un punto de discusión sumamente relevante que levantaba Fede Quinta que tiene que ver con prohibir cualquier clase de integración vertical. ¿Qué significa eso?、Uh -huh. Que si van a venir operadores extranjeros a Chile a hacer ¿ah? cabotaje, transporte marítimo dentro de, de las costas chilenas. Que no haya integración vertical en el sentido de que ellos mismos vendan no solo el transporte marítimo, sino que también el transporte terrestre.、Ah. Porque ahí eso puede llegar a ser dramático en términos económicos y laborales para el rubro de, de los camioneros. Y yo creo que, que además genera d i s t o r s i ó n e n términos de, de, de libre competencia. p o r q u í en el porcentaje, yo creo que de transporte, digamos,、eh, interno de carga marítimo, es、eh, eh, eh, ínfimo, ¿no? Es que, es, que, es que el problema que ellos identifican es que si se abre con esta nueva ley de cabotaje, van a venir empresas extranjeras、Ajá. a hacer el recorrido marítimo dentro de los puertos chilenos, pero también podrían, dentro del paquete que van a venderle a sus clientes, incluir, incluir. tramos de transporte terrestre. Y eso、okay. le s genera una competencia、eh, que ellos consideran、eh, que podría generar d i s t o r s i ó n en el mercado. Eh, a quienes hoy día se dedican al rubro de los camiones. Porque todas estas cosas hay que mirarlas en perspectiva. La libre competencia. Yo siempre he dicho, hay que entender que cuando uno habla de estas cosas, no está defendiendo a los empresarios, está defendiendo el mercado. ¿ah? Y el mercado, para que funcione bien, tiene que haber libre competencia y protegernos de cualquier clase de monopolios y abusos. ¿ah? Eh, y para eso es importante que, que, bueno, que el rubro de los camiones pueda seguir compitiendo. Eh, en condiciones equitativas, si es que se aprueba esta ley de cabotaje. Así que t e m a i n t e r e s a n t e para、Sin、conversar、duda. en el Día del Camionero. Un gran saludo nuevamente a Fede Quinta y a toda la familia de los camioneros en la Quinta Región. Se viene también el Día de los p a y a d o r e s en Casablanca. Mire, este fin de semana, porque ayer.、Ah. Bueno, hay dos fechas. Uno, algunos lo celebran o lo conmemoran el 23-24 de julio,、eh, que fue ayer. Y hay otra fecha en septiembre. Y este fin de semana Casablanca va,、mm. va a celebrar el Día del o Spa. Ahí está, don Jani. ¿Tenemos una p a l l i t a ¿Tiene una p a l l i t a En este no momento no te tengo, don Jani. n Me guardo el punteo, entonces.、Eh, por guitarra, favor, por favor.、Eh, sí, ya la, que e s t á hablando del día de, lo, de los camioneros.、Sí. Eh, no sé qué tiene que ver los camioneros con las payas, pero. Pues, <risa> no, porque estaba hablando del día、sí. del camionero. Ah, del día del camionero. Estamos viendo、ah, q u é otra efeméride tenemos en e la v i s o c u á n d o es el día del churrasco? Me interesa a mí. Hoy día también el día internacional de.、Eh, ¿El día、eh, de la p i s c o l a ya fue ella? Es en, el, en a febrero.、Sí. <risa> está, no, no. Esa la tengo atendida.、Ah, está, está, está, está, está ahí d a a en el calendario, no dice don r u g g e r o Cosi. i e s e s el día del pisco, parece? No, hoy día es el día del tequila. Ah, el internacional,、hola. inclusive la ONU le, sí, le pone la, ficha. El 8 de febrero, el día de la Viscola. El 8 de febrero, hoy día, el día.、Está、oiga,、bien. pero ya que estamos hablando del día del caminero y se juntó con ellos, ¿no es cierto? Sí, estamos re, con... Hemos estado、ah. con, con Iván Mateluna de CD e Quinta en un par de ocasiones conversando de estos temas. Ya, son y, importantes, son sí, muy importantes、sí. para, para el empleo en la región y para la seguridad en la región. ¿Sabe, s don Rullero? Le quería preguntar porque hablando de todos estos puntos que usted no, nos trae, se juntó con el ministro de Transporte. Se subieron las licitaciones y hay bastante interés según、eh, la información sí, que sale dieron、eh, por el tema de la licitación del transporte. del transporte público en nuestra región. No sé si hablaron algo con el, no, con no el ministro. El, no era el tema de convocatoria, pero, pero qué importante tema porque, mira, hemos tenido un capítulo dedicado、sí. al transporte, pero、eh, que, que, que, es que es clave porque la calidad de vida, cuando hay un transporte público de calidad, mejora sustancialmente. Y hoy día, lamentablemente, eso no está sucediendo. Tenemos que tanto en Viña del Mar y en Valparaíso, lamentablemente, la, lo, las micros no están cumpliendo、mm. con mucho recorrido. A las 6 de la tarde dejan de pasar en muchos sectores de Viña del Mar y Valparaíso. Exceso de velocidad que provoca accidentes como el que tuvimos hace algunas semanas atrás en Valparaíso.、Eh, muchas denuncias también de que no se respetan las tarifas de estudiantes, de adulto mayor. O sea, es una realidad que desgraciadamente. No podemos seguir ocultando debajo e l alfombra, tenemos que enfrentarla.、Mm. Eh, se han hecho esfuerzos y uno de ellos es esta nueva licitación,、eh, que, como comentábamos, involucra también la integración en los métodos de pago. Eso es una buena noticia, lo hemos hablado también en otros programas.、Eh, y en buena hora que hay interesados,、mm. ¿Ah, una buena noticia. Exactamente. Porque, porque en la medida... la 52 ya han comprado la licitación.、Sí, en la medida en que, haya, en que haya muchos oferentes,、mm. hay competencia, se、mm. ofrecen buenas tarifas,、mm. se ofrecen buenas condiciones. Eh, y así el, el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, puede elegir a los mejores postulantes. Y a sumar a los ascensores. e s lo posible. Ojalá. e l t e m a del transporte, la verdad, las cosas que. Brutas. Complicado. Sí, complicadas. Y, y, y oye, y siempre pasar el dato. Yo siempre, cuando, cuando estoy de visita en alguna junta de vecino o club de alto mayor, les digo: Oye, i、si、nosotros los ciudadanos también podemos ser fiscalizadores. La tarea principal la tiene、eh, el Ceremia Transporte en la región de Valparaíso, pero ese procedimiento hay que activarlo y se puede hacer desde Internet. Hay un canal que se llama、eh, Transporte Escucha, uno lo googlea y puede de, por esa vía ingresar cuál es su denuncia en materia de transporte. Mire, sabe que la micro el número tanto n o está pasando a tal hora. Y eso activa un procedimiento de fiscalización para que la empresa responsable. Informe, responda, haga su s descargo s y eso va generando que el sistema funcione.、Ah, hay que hacer que las instituciones funcionen. 13 horas con、eh, 40 minutos, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Cada día jueves las citas con el precandidato legalmente, candidato hoy día con el respaldo Hasta el absoluto de, agosto de tiempo, ¿no? Renovación Nacional para ser、eh, el próximo candidato a diputado por el distrito número 7, don Ruggiero Cozzi. Así es, 18 de agosto se、eh. cierra la lista y, y cómo e s t tema? Está, Estamos viendo el ambiente, ¿eh? Eh, conversábamos ahí. ¿Su cupo? Con... ¿Qué tal? Disculpe. ¿RN? n q u e n o A mí el Consejo Regional ya me, me priorizó como candidato, así que agradezco la confianza.、Eh, pero, pero yo quiero ir al tema más macro, porque hoy día hay en discusión, se está hablando mucho de la unidad de la derecha.、Uh -huh. eh, la importancia que tiene que todos los, los, los, los partidos de la derecha, representados hoy día desde Johannes Kaiser, pasando por José Antonio Kast, Hasta Evelyn Matei,、eh, tengan una lista parlamentaria única. Yo creo que sería una gran, gran decisión. Las matemáticas en esto no mienten.、Eh, si las derechas fueran en una lista única parlamentaria, saca mayoría a la derecha en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Mm? La matemática no miente. ¿ya? Y eso incluso si es que en el oficialismo, en la izquierda, van con una lista única. Eh, entonces, yo creo que uno no, no, no puede dejar pasar estas oportunidades eh, políticas. Eh, y ojalá que, que existan esas conversaciones, que se explore la posibilidad de una lista única.、Eh, hoy día no estamos para, para pequeñeces. Yo creo que los desafíos que tiene el país en materia de seguridad, en materia de transporte, como conversábamos, en materia de crecimiento económico, son tan grandes que quienes estamos por una agenda de cambios y con audacia. Insisto, desde libertario hasta amarillo y demócrata, pasando por c h i l e v a m o s republicanos, quienes hoy día estamos en la oposición, tenemos que actuar con unidad. Así que ojalá que esas conversaciones avancen y, si no, al menos que haya pactos de omisión en aquellas regiones、eh, como Tarapacá, como Atacama, en donde ir divididos puede significar perder un senador.、Don、Muchas Ruggiero,、no. gracias, don Rullero. Que le vaya muy bien. Igualmente,、ah, porque estamos、Mucho、viendo éxito, éxito. a no comer jurelo, quién sabe qué le van a pasar. No, no sabemos lo que viene con, en, en la l a u r e e s t á de cumpleaños y vive Jennifer López por mientras ingresa nuestro. Sí, está con nosotros. ¿Jennifer con López? Todo, no. Con todos los antecedentes,、si、con está todos Jennifer los. Jennifer López me q u e d o Con todos los antecedentes, con todos los pormenores, con, todo, con todos los antecedentes, las noticias.